Acá muy bien, eh hasta ahora los resultados se han dado de acuerdo a las expectativas que teníamos. <risa> hoy hoy no se nos quedó para eh, jugarnos nada, a ver si podíamos intentar ganar cual ya nos facilitaría totalmente la clasificación. No, un bueno, partido muy difícil, Brasil es un equipo muy fuerte, al cual también le ganó a Canadá 3 a 1, o sea que tiene situaciones para llegar a los puestos de arriba. ¿Las chances se mantienen aún? Carlos, quiero interpretarte. Sí, sí, las chances se mantienen en de acuerdo a lo que tenemos previsto, que era ganarle a México, ganarle a Perú y ganarle a Colombia. y Eso pasaron mañana, el día jueves, en la tarde, jugamos contra Perú y a continuación con Colombia y ahí está la certificación para entrar, como habíamos pensado ya, cuartos a los playoffs de la zona nuestra. Bueno, quiero preguntarte brevemente, Carlitos, cómo está la organización del torneo, cómo le están pasando ustedes, contanos ahora toda la audiencia de Radio La Barría. La organización del torneo, sinceramente, deja mucho que desear, eh, nada que ver con lo que es un panadical en sinceramente, toma las cosas muy a la liviana, eh, mucho de su organización, pero bueno, nosotros sí que tenemos para poder sortear todos los inconvenientes Estación de transporte, horario, cambio de turno de partido, la comida. Pero igualmente, gracias a Dios, eh, nosotros ya hemos tenido esta guía encantatía, así o sea totalmente preparadas. El equipo está muy bien, el plantel está muy bien. Las chicas de la barriga, por supuesto, están en 10 puntos. Y sinceramente, a veces uno se pone a pensar que miro este equipo en el cual tiene 24 integrantes y tiene siete de la barriga. O sea que eso ya es un orgullo. Que, en algún momento jamás lo habíamos pensado pero bueno, esta es la realidad del softball de la mano en el cual a la vez aporta más jugadoras para las selecciones argentinas Carlitos, para despedirte, ya desde Colombia, agradeciendo usted ese contacto contanos algo más de Bogotá que exceda lo puramente deportivo eh, la ciudad, contanos sobre la, algunas costumbres sobre lo que ustedes están sí. eh, comiendo <risa> por ahí que ellos comen, comen mucho plátano, mucho arroz muchos cubos que no estamos acostumbrados a la escuela, a estamos cuidando a las chicas que no consuman mucho porque eso realmente, sistemáticamente es la se regula pero bueno, eh, estos son costumbres de las comidas, nosotros en este momento estamos en, en una, una calle principal y tenemos mucho público que está saliendo de, de los trabajos acá a la Cicelera más o menos cierran los negocios casualmente las chicas se toman ahora una, un shopping grande que es únicamente de computadoras Esto se estira mucho, son artículos muy económicos, vamos bueno, faltando Argentina, eh, generalmente en las culturas hay gente que es amable, no hay gente complicada, son parecidos también a lo que el sentido que eh, tenemos un buen trato.